en frente. No la cosa fina, ¿eh? ¡Elegante la deuda! ¡Dime, Luis! Los niños que tenía el esperamos, no hay ni nada de escuchar. ¡Venga, hermano! Quiero tomar este calco, se quedan dos mil puertas y cielos. Está don Rafael, viendo la tronceta, esperando su documentación en la calle. ¡Va por don Rafael! ¡Cuando tú quieras, Luis! ¡Que la cosa está! La vamos a hacer por don Rafael con todos los humildes que ya no están esperando recibir. ¡No, por igual valiente! Y al cielo los que en el cielo. ¡Vamos, la! ¡Ay! Go oh. on the feet. I'm going out, too. out. <laughs> siempre el suelo, artista no corre usted caminando siempre ustedes con el señor así es artista así es primera buena no vean ustedes con el mar ¡Así, mano así! ¡Mario, tú ya sabes, un suave, ¡Mario, tú ya sabes, un suave, niño! ¡Mario, tú ya What's